Hola, saludos, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur, Noticias de América Latina y el Caribe, correspondiente hoy miércoles 8 de julio del 2015. Un saludo para todos los radiolantes y radiopensantes de América Latina que siguen esta señal. También un saludo a nuestros corresponsales, comunicadores y comunicadoras. Estamos ya preparados para contarles las noticias más destacadas. Atención, el Papa Francisco en Ecuador llamó a atender a todos los sectores desfavorecidos. En Guatemala, las organizaciones sociales protestan en el Congreso para reclamar reformas a la ley electoral. En Costa Rica también las organizaciones sociales protestan, pero piden un proyecto de ley de agua que declare el agua como recurso de la humanidad. Cobertura especial. Gira del Papa Francisco por América Latina. ALER, en trabajo conjunto con sus asociadas en Ecuador, Bolivia y Paraguay, les ofrece todas las incidencias de esta histórica visita. Gira del Papa Francisco por América Latina. Audio en vivo por www.aler.org Agréganos en Facebook, Aler Satelital Y síguenos en Twitter, arroba Aler Prensa Papa Francisco en América Latina y las puertas de su corazón pregonero del perdón y la alegría nuestro pueblo clama urgente oír tu voz bueno, estamos escuchando una canción que ejecutaron niños y niñas y adolescentes del Colegio Gonzalo Cordero Crespo de Fe y Alegría en Ecuador para el Papa Francisco como una nota cultural en medio de este contexto Pero, ¿qué dijo el Papa Francisco en la misa donde asistieron más de 900.000 personas en Quito, Ecuador, en el centro del mundo? Allí pidió la unidad de América Latina, alertó sobre las dictaduras y exclusión y llamó a tenderle una mano a los desfavorecidos. Dijo que hay que trabajar por, un, por la unidad de América Latina y tener cuidado con los liderazgos únicos. ¿Pero qué más dijo el Papa? Tenemos a Felipe Mosquera de la Red Corape, que ha estado en la cobertura directa de esta visita. Y el Ecuador se integra. El Papa Francisco celebró la misa campal prevista en el Parque Bicentenario junto a millares de fieles que se dieron cita al norte de la capital. En la Eucaristía, el sumo pontífice hizo hincapié en la justicia social, en favor de los sectores más excluidos y su relación con el poder. Hay que confiar el corazón al compañero de camino, sin recelos, sin desconfianza. Confiarse al otro es algo artesanal, porque la paz es algo artesanal. Es impensable que brille la unidad si la unidad es impensable que brille la unidad si la mundanidad espiritual nos hace estar en guerra entre nosotros en una búsqueda de poder prestigio placer o seguridad económica Y esto a costillas de los más pobres, de los más excluidos, de los más indefensos, de los que no pierden su dignidad pese a que se la golpean todos los días. De igual manera, a la celebración se dieron cita varias autoridades de gobierno, como la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, y el canciller Ricardo Patiño, que expresaron su satisfacción de la presencia del Santo Padre al país. El Papa Francisco es uno de los papas que rompió todos los protocolos de la Iglesia, es un papa muy progresista y además un papa que ama la juventud y ahí estuvimos compartiendo con él momentos realmente importantes Ay, para mamá, nuestro mamá, muy contento de escuchar su mensaje, como hemos dicho todos estos días, ¿no? Contento de tenerlo aquí. Él genera siempre un ambiente de confraternidad, de amor, de preocupación por la familia, por la sociedad, y eso nos estimula. Los feligreses se unieron al júbilo general y manifestaron su emoción al poder presenciar al Papa Francisco y recibir su bendición, pese al clima adverso que se presentó en la vigilia. Todos los millones de ecuatorianos que tuvieron aquí nosotros llegamos 3 de la mañana desde la catedral aquí y me siento tan feliz de estar unido como familia y espero que haya paz y tranquilidad en el mundo entero ay me sentí feliz la bendición me le eché en nombre del mundo entero para todos los que no pudieron venir a estar presentes algo muy emocionante muy lindo muy lleno de fe amor de que haya unión y eh, como se llama comprensión un mensaje lindo. Cualquier mensaje que venga del papa es bien recibido por todos. Con su ropa, pues oh, hasta los los tobillos, talones, rodillas mojados, los niños, eso realmente fue lo más impresionante. Sin embargo, la, la energía y la alegría ¿sí? Ah, no, eso sí, definitivamente sí, o sea, no, no por eso de se dejó, se siguió toda la noche y la noche fue corta realmente, pese a todo la noche fue corta yo nosotros veíamos especial mal tiempo ¿qué horas pasa? Las horas? No, pero uno se dedicó a hacer otra actividad y la noche pasó en un abrir y cerrar de ojos. De esta manera el Papa Francisco cumplirá con el cuarto día y último de su agenda en la visita al Ecuador y está previsto que visite la iglesia del Quinche y un asilo, donde la avenida Simón Bolívar, la Ruta Viva y la E35 tendrán restricciones vehiculares, por lo cual se recomienda tomar las precauciones del caso. El Papa Francisco tomará su vuelo a las 12 del mediodía rumbo hacia Bolivia en esta gira latinoamericana que terminará en Paraguay. Reportó para Ecuador en Contacto, Felipe Mosquera. Bueno, y recuerden que Aler Satelital sigue los pasos del Papa Francisco. Gracias a corape hemos tenido cobertura en Ecuador. Va a Bolivia y ahí tendremos uh, toda la información a través de Herbol y luego en Paraguay con nuestra red de radios del Paraguay, así que estén pendientes. Vamos ahora a Guatemala, allí las organizaciones sociales están protestando, han protestado en el Congreso de este país para exigir una reforma a la ley electoral. Vamos a saber qué ha ocurrido con esta protesta con Carolina Rivas de Fejer. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo.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 Por segundo día consecutivo, la Asamblea Social y Popular, conformada por más de 110 organizaciones, se han plantado a las afueras del Congreso de la República para exigirle a las diputadas y los diputados aprobar de urgencia nacional las propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Anteriormente, la Asamblea Social y Popular presentó eh, unas propuestas, las cuales fueron combinadas con las presentadas por el Tribunal Socialista Supremo Electoral. Sandra Morán nos amplía algunos aspectos a reformar. Nos pronunciamos a favor de reformas que garanticen un régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en los listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales. 2. la eliminación del financiamiento privado a los partidos políticos. 3. acceso equitativo a los medios de comunicación por todas las organizaciones políticas. 4. la creación de comités que puedan proponer candidatas y candidatos por su distrito limitar la reelección de diputados y alcaldes municipales y darle validez al voto nulo la crisis del sistema político la responsabilidad de los partidos políticos y los políticos así como la falta de legitimidad en que se desarrolla el proceso electoral hacen urgente que estas reformas entren en vigencia de inmediato el Congreso de la República no ha hecho su trabajo estos cuatro años, resalta Lina Valenzuela, de la Asamblea Social y Popular, y por ello las organizaciones se quedarán a las afueras del Congreso hasta que los diputados acepten y aprueben de urgencia nacional las propuestas. Nosotros estamos aquí el tiempo que sea necesario. Ellos eh, que hagan su trabajo, no lo han hecho durante todas... Eh, si ustedes hacen un recuento de las reformas o de lo que han beneficiado a nuestro pueblo, eh, ellos quedan muy en déficit. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y dentro de las propuestas se encuentra también el aplazamiento de la fecha de las elecciones para que las reformas a la ley electoral y de partidos políticos puedan entrar en vigencia tiene miedo porque no tenemos miedo nos tiene miedo porque no tenemos miedo ahí estaba el trabajo de Carolina Rivas de Efejer vamos ahora a Costa Rica allí las organizaciones sociales cuentan con 170 firmas para reclamar un proyecto de ley de agua que declare el agua no como una mercancía no como una cosa que se compra y se vende sino un recurso de la humanidad donde todos tengan acceso al agua y también a la conservación del agua pero ¿por qué se oponen algunos sectores a esta a, a ley? vamos con Homero Carrasquilla amigos y amigas de América Latina nosotros nos ubicamos en la asamblea de diputados de Costa Rica en donde distintos sectores sociales se han venido movilizando a las barras es el lugar público donde las personas pues vienen a apoyar o a rechazar proyectos de ley pero en este momento Nosotros estamos dando la cobertura al nuevo proyecto de ley que es el agua. Para eso estamos con... Otto Méndez, eh, presidente de la organización ONU Norte por la Vida. Otto, ¿cuál ha sido el objetivo de la movilización que ustedes han tenido, pero también el llamado que ustedes le hacen, no solamente al sector social, sino a los diputados en cuanto a la necesidad de una ley mire o el rechazo? ¿no? Recordemos que esta es una ley que ha venido planteando y es por eh, planteado desde el pueblo, ¿no? Hay más de 170.000 firmas que fueron que están respaldando este proyecto y este es un proyecto de ley prácticamente para declarar el agua en Costa Rica como un recurso de vida, no negocios. Entonces, eh, las cámaras empresariales, sobre todo, están ejerciendo una presión para que esta ley no se dé, porque obviamente afecta los intereses mercantiles y es ahí donde, donde estamos dando la lucha. Desde el sector ambiental, pues obviamente queremos que esta ley sea vista, sea votada y sea aprobada. A favor del pueblo costarricense, a favor de, de la población mundial también. ¿Cuáles el... ¿Cuál van a ser las próximas acciones debido a que han querido mantenerlo al mar en la discusión? ¿no? Ahora mismo vimos que dilataron el proceso de consulta entre la distintas bancada Sí, bueno, esto son movimientos dilatorios puramente, para pero esto nos va a permitir eh, un periodo más o menos de 15 días que es que está planteando. Y obviamente en ese momento no sabemos cuál es la ruta a seguir, pues salremos de aquí para... Y coordinar acciones, a saber de qué forma hacemos el respaldo que los diputados que están impulsando esta ley, como son los diputados de Frente Amplio y de algunos de, de, de, del poder, pues sea una realidad para la ciudadanía costarricense Gracias a Otto, nosotros vamos a darle seguimiento a todos los debates que esté involucrado el movimiento social porque hay muchas cosas interesantes que están ocurriendo en Costa Rica que es primeramente el bienestar social no y por supuesto ahí entra el tema de la ecología, la participación ciudadana que es para garantizar de que no se violan los derechos humanos. Amigos y amigas, soy Olmedo Carraquilla desde Costa Rica para leer Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, noticias de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.